Muy bien, la verdad que muy bien. Muy por, bien. Acá, por acá esperando por hablar contigo de Economía. Bueno, hoy tenemos un popurrí, tenemos varias noticias, un salpicado de los, las últimas informaciones que han surgido. Primero que nada, este, un poco lo que nos quedó colgado de, de la charla anterior, que eran unas medidas que había tomado Argentina... Eh, con respecto a la restricción de importaciones y la importación automática, los permisos automáticos, prácticamente no hay rubros de exportación uruguaya afectados en, en esas medidas, o sea que para nuestros exportadores, el exportador uruguayo a Argentina es muy particular, eh, provee distintos productos que son utilizados más que nada por la industria argentina, Por ejemplo, autopartes, productos plásticos y algún otro componente químico. Y Uruguay no se los exporta a nadie, ¿eh? es el, uno, el único destino que tiene. Y a su vez, a Argentina les son útiles ¿eh? desde el momento en que terminan incluyéndolos en el proceso productivo para algo que ellos entiendan que es de preferencia. Por ejemplo, en el caso de las autopartes que exporta Uruguay a Argentina, a Argentina le interesa mucho la industria de venta de automóviles ya armados. De manera tal que para este tipo de productos, felizmente, no han tomado, o para la mayoría de ellos, por lo menos la inmensa mayoría, no han tomado medidas que afecten. De toda formas, Argentina es una una este, una caja de Pandora, todos los días se abre y tenemos algo diferente. Así que, bueno, habrá que estar atento a lo que ocurre en, en, en las próximas medidas. Lo que sí está claro es que durante un año vamos a estar hasta las nuevas elecciones en un vaivén de medidas de muy corto plazo, de tapar agujeros y remendar eh, problemas en el muy corto plazo, sin solucionar absolutamente nada hasta la asunción de eh, un nuevo gobierno, que veremos quién es, este hasta entonces, estas noticias de parches encima de parches van a ser este moneda común. Ah, ¿En se... nuestro país? Sí, Jorge, disculpa. Sí, sí, eh... Eh, quiero quiero suponer también que no solamente a nosotros nos pasa eso, de estarle pasando a toda la región, esperando a ver qué sucede con Brasil, porque en definitiva lo que suceda en Brasil, directa o indirectamente repercute en toda la región, ¿verdad? Sí, pues tú dices por las elecciones de fin sí, de mes. Sí, sí. Sí, yo ya te diría que me da la impresión, a mí, tuve una discusión con el tema de las encuestas, etc. A el tema de las encuestas creo que tienen un problema bastante, lo digo desde el punto de vista académico, tiene un problema de muestreo importante, se demostró en nuestro país, se está demostrando también en Brasil. El problema que han tenido las encuestadoras es que no no no han ajornado la base de muestreo, han cambiado las sociedades realmente y no, han, no no se han ajornado de todas maneras los resultados electorales en cuanto al, al fin de semana de este de octubre, yo creo que más o menos está yo ya te adelantaría que el próximo presidente va a ser Ignacio Lula da Silva con 4 o 5 puntos de diferencia, vas a ver, esa va a ser un poco la realidad y en base a eso sí, vamos a tener cambios eh, que vamos a ver para qué lado son porque hasta este momento el gobierno de Bolsonaro con respecto al Mercosur ha sido relativamente benévolo, por llamarlo de alguna manera En el caso de Da Silva no estoy muy seguro si va a mantener estas posturas, que tanto se va a priorizar el Mercosur. En una época lo hizo porque todos los gobiernos estaban alineados un poco, pero ahora ya no lo están, así que es una caja de sorpresas que vamos a tener ahí. bueno, esperemos que nuestra diplomacia actúe como corresponde. La diplomacia tiene que estar por encima de los partidos y de las situaciones y encontrar los lugares de acuerdo. O sea, esperemos que estemos a la altura. Este, voy a reconocer que esta Cancillería logró un acuerdo muy importante en, en, en términos del Mercosur, Jorge, que fue la posibilidad de exportar desde zonas francas a todo el Mercosur sin pagar impuestos y tomando el origen del país, en este caso Uruguay, un tema que desde el 94-93 estaba pendiente y yo diría que perjudicaba mucho a Uruguay. Recordemos que el padre del actual presidente, cuando firmó el Mercosur y cuando se promocionó el Mercosur, algunos que tienen alguna cana como yo, o poco menos pelos que antes como yo, decían que la zona franca era la zona de acceso al Mercosur y que por consiguiente incentivaban a las empresas a eh, instalarse en zonas francas en nuestro país para exportar al Mercosur. Bueno, el golpazo que se recibió con aquel acuerdo del 94 fue que la zona franca quedaban excluidas salvo la de Tierra del Fuego, Argentina, y Manaos, Brasil. O sea, todo nombre y apellido era Uruguay el que daba fuera Ahora, veintipico años después, casi 30 años después, se revirtió esto y ahora efectivamente una empresa que se instale en zona franca de Uruguay tiene los mismos privilegios que hay algunas que se instale en Manaos o en Tierra del Fuego y eso puede abrir muy buenas posibilidades para captar eh, inversiones del resto del mundo con destino al Mercosur. Espero que esto que se firmó se mantenga, ¿no? Yo diría que esto habría que dejarlo ahí quietito, que nadie lo lea, <ríe> y después vemos. Seguro. Pero vamos vamos a ver qué pasa en el pro con el próximo gobierno, pues fue una decisión del presidente Bolsonaro con nombre y apellido. este Así que va a ser, si sí, efectivamente, eh, una tarea muy puntillosa que tiene que tomar en la Cancillería, para encauzar el MERCOSUR en los próximos cuatro o cinco años, que es lo que dura el, el próximo gobierno de Brasil, que nos guste no nos guste, es el que comanda el MERCOSUR. No, Argentina pero... acompaña un poco, o no, pata, patalea un poco también. Pero todo sale de Itamaraty, reconozcamos que es el gran eh, dirigente del MERCOSUR, el gran comandante, nos gustará o no nos gustará. Últimamente ha sido bastante buen comandante eh, con respecto a los primeros años tuvimos muchos problemas. Vamos sí, a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué más tenías para contarnos por allí? Bueno, bueno, un dato interesante, simplemente capaz que más anecdótico interesante, pero para tener una referencia. El Instituto Nacional de Estadística publicó esta semana, eh, ha hecho una cantidad de avances en el instituto, y, y publicó algo que si bien no es, yo diría, no es 100% referente, es indicativo, es eh, contratos de alquileres vigentes o nuevos contratos que tengan garantía ANDA o del Sistema de Garantías el, el, el Nacional, el SGA. A ver, ¿por qué digo que no es representativo? Bueno, porque hay una enorme cantidad de alquileres que se están haciendo por fuera de estos eh, estas garantías y por consiguiente no están apareciendo acá, pero por lo menos para tener una idea. Aparece que en Maldonado vigentes hay un poco más de 1.200 alquileres, repito, con estas garantías, ...y que el alquiler promedio en Maldonado... ...anda en 16.193 pesos... ...con una variación interesante, importante... ...entre las zonas... Eh, ...por un lado tenemos... ...Punta Ballena, 25.070 pesos... ...Punta del Este, 22.400 pesos... ...y del lado más barato, San Carlos, 12.299... ...Pan de Azúcar, 12.573... ...repito, son datos interesantes... ...un dato original, que antes nos aparecía... ...y ahora tenemos de referencia... Se refiere solamente a alquileres que estén eh, con los contratos correspondientes, firmados y a su vez con garantía ANDA y el eh, sistema general de alquileres. Para tener una referencia de cómo este, estamos con respecto al resto del país, bueno, Maldonado es el tercero más caro en promedio detrás de Maldon de Montevideo y de Canelones. Los dos departamentos donde los alquileres con estas características son más baratos, La Valleja y Rocha, 11.550 y 11.518 pesos pesos. En promedio, repito, este es un promedio. Acá tenemos casas enormes, apartamentos chicos. La única característica que tienen es que tienen un sistema de garantía que puede ser el ANDA o el SGA. Simplemente para un dato interesante para manejar, este esperemos que a futuro se pueda ampliar esta información y que comprenda casi todos los contratos, por lo menos una mayor cantidad. Por lo pronto, estos números son referentes. Bárbaro, impecable, interesante aporte Nos reencontramos la semana que viene, Mauro Con gusto, Jorge, buena semana para todos Igual para ti, hasta pronto